Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpeme por favor Con el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quiero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 ZANG EN